Y en Radio carmes en la siesta que nos fue, recibimos nuevamente por acá Claudia Baigorria, la secretaria adjunta de la Conado Histórica. Buenas tardes, Claudia. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Claudia, ¿nos podés contar de lo que se viene, de lo que va a estar ocurriendo en esta semana nomás? Eh, digo, porque hay finalmente paro nacional de docentes en las universidades nacionales, Claudia. Sí, hay un nuevo paro, eh, luego del paro que realizamos la semana pasada, paro que fue contundente. Eh, ustedes han sido testigo también de la enorme reper repercusión que ha tenido mediáticamente y en la, en la propia comunidad universitaria, ¿no? Cuestión que alarmó, por lo visto, al Gobierno Nacional, que no tuvo otra mejor idea que tratar de convocar a una reunión paritaria, entre comillas, lo pongo porque eso no sé qué carácter tuvo, eh, lo convocaron de un día para el otro, del día 6 para el día 7, días ambos en los cuales ellos sabían que nosotros estábamos de paro porque nuestro paro fue resuelto con dos semanas de anticipación y estaba publicado y anunciado por todos los medios. Sin embargo, convocaron para el día 7 a una reunión y excluyeron a nuestra federación conlado histórica de Paritaria. cuestión que será denunciado en la justicia también, bueno, todos este datos que no técnicos que no vienen ahora el caso, y es el dato político lo que avergüenza, lo que irrita, porque es una maniobra ilegal, es una maniobra artera que solo intentó amedrentar y tratar de disciplinar a nuestra federación, eh, que por mandato de sus asambleas eh, venía a convocar a una medida de fuerza. Esto ha sido ratificado también con un nuevo plenario de secretarías generales, no solamente en respuesta a lo que ha sido eh, esta esta actitud del gobierno, que no asombra por parte de algunos de los funcionarios que están en la cartera educativa que están allí agazapados desde hace tantísimos años y con distintos gobiernos. Pero el tema es que básicamente estamos ya este, promediando el mes de abril y aún no hay una oferta salarial que satisfaga las demandas de la docencia universitaria y preuniversitaria. En esa reunión el gobierno habría ofrecido, habría ofrecido no nos consta, pero así apareció publicado, eh, ocho cuotas, ocho cómodas cuotas que totalizarían este al mes de marzo del año 2022 un 33%, eh, un tanto mentiroso porque no son cuotas acumulativas, o es un 33% que lo siguen siguen contando cada cuota sobre el mes de marzo de 2021. Así que el porcentaje da algo menor. Este, pero bueno, eh, para nosotros es oferta igualmente resultó insuficiente, es más todas las federaciones que estuvieron allí en ese acting también este rechazaron esa oferta porque es sabido que para el periodo acumulado eh de acuerdo a las estimaciones del propio Banco Central, la inflación sería del 48, ¿no? y hay consultoras por supuesto privadas que hablan de más de un 50%, pero bueno, nosotros reproducimos lo que son datos más oficiales en todo caso. Y además con la histórica está denunciando que el acuerdo el acuerdo paritario que firmaron el año pasado este también nos ha dejado como 20 puntos desfasado con respecto a la inflación acumulada al mes de marzo. Así que bueno, por donde lo miremos, eh, esto no es una oferta este además del método es la insuficiencia y bueno el propio secretario per sí nos había llamado por teléfono el día anterior para decirnos de que iba a llamar a una reunión sin nosotros y que iba a realizar una oferta que con seguridad todos iban a rechazar así que ni siquiera sabemos si esa oferta existió o no existió no pero bueno en todo caso lo que estamos exigiendo al gobierno es que convoquen a una paritaria sin exclusiones que ofrezcan algo que satisfaga las eh, pretensiones nuestras que son por supuesto no seguir perdiendo en contra de la inflación, este y que haya posibilidades de revisión porque la inflación estamos viendo que no se puede este no la están pudiendo controlar aun entendiendo que hay una situación muy crítica, ¿no? Pero es mucho lo que venimos perdiendo. Definitivamente, por Claudio. Porque se hace reconocimiento de gastos por conectividad. Eso te iba a preguntar. Sí. Eso te iba a preguntar porque estaba entre los reclamos que ya vienen vigentes desde el año pasado. ¿Sabíamos desde principios de este año de ese 20% eh, que quedaron perdiendo frente a la, a la escalada inflacionaria del año pasado? Y ahora se agrega esta situación que totalmente que, o sea, yo me quedo de boca abierta mientras te escucho porque la comunicación de la que nos hablabas del secretario ¿qué, qué sentido tenía, o sea, qué era qué era lo que comunicaba Claudia, ¿no? Es difícil de entender, ¿no? Avisar de una reunión a la que no estás invitada, este, sobre todo con la representatividad que tiene CONADU. Eh, ¿qué esperas que que vaya a ocurrir para este 15, 16 de abril? Nos imaginamos que se va a repetir el, el, el, el éxito del, de la medida de la semana pasada, Claudia. Sí, el paro va a ser contundente. Además, eh, por ejemplo, otros gremios que no pertenecen a nuestra federación, sino a Conado, en todo caso, este caso Rosario, que es uno de los gremios más grandes, sino el más grande que tiene esa federación, ha decidido convocar al paro. También pararon la semana pasada. Eh, quiero decir que también muchos gremios de CONADU repudiaron la actitud del gobierno y de las federaciones cómplices que se sentaron allí adentro del Palacio Sarmiento, ¿no? este Denunciaron tanto los gremios de Rosario, de Avellaneda, de Villa María, que también pararon, autoconvocados de La Rioja, del propio gremio CONADU, este, los gremios de Río Cuarto y Córdoba también de la CONADU, o sea, es una la eh, tensión gremial que existe también hacia el interior de esas organizaciones porque sus conducciones burocráticas están dando la espalda a los docentes y ni siquiera están convocando asambleas, cosa que también molesta, ¿no? Están negociando puertas cerradas con el gobierno, con un gobierno que no tiene oferta este, y que hace puestas en escenas para aparecer en los medios y tratar de tapar nuestro paro. Esto es así, hay que decirlo con todas las letras. Son este lo que son... Eh, no estoy diciendo que sean todos iguales en todo el ministerio o en todos los ministerios. Estos que están allí este, son los que han venido eh, a hacer este tipo de, de, de maniobras arteras para ocultar que la universidad pública no es una prioridad. Esto es lo que ocurre, no es una prioridad. Eso te iba a preguntar, Claudia, esto se sospechaba desde el año pasado, que no había una política del gobierno para el ámbito universitario. Esto se se va certificando con el correr del, del tiempo, digamos. Sí, porque es indisoluble. A ver, el, el 90% del presupuesto universitario, más del 90% se destina al pago de salarios. Si vos tenés trabajadores que están mal pagos... Este, el propio ámbito financiero, que es un diario muy muy afín a la, las políticas oficiales, este, termina diciendo también que eh, esta, ha sido, esta ha sido la gestión que más, eh, que más bajo tuvo el déficit fiscal y que esto se sostuvo por los bajos salarios de los empleados públicos y porque hubo un recorte del 10% por debajo de la inflación del envío presupuestario a las universidades públicas. O sea, están diciendo que las universidades perdieron 10 puntos en presupuesto con relación a la inflación. Hablamos del presupuesto global y con relación incluso al, al la inflación este proyectada, ¿no? que siempre da, son menores. Entonces, bueno, creemos que ha habido una enorme pérdida, creemos que nuestros números son eh, demostrables del de, desfasaje que tenemos con relación a la inflación, pero también sostenemos que no puede haber universidad pública si no se sostiene este, a sus piezas fundamentales, que son trabajadoras y trabajadores, docentes y no docentes, y al movimiento estudiantil. Este año 2020 es, la educación superior se trasladó a la esfera privada de nuestros hogares y de los hogares de los estudiantes, que también los estudiantes tuvieron que sostener su conectividad con muchísimas dificultades, este, y porque no ha habido una política pública que diga El presidente anunció, bueno, Internet tiene que ser un derecho humano. Bueno, los derechos humanos no se pagan, y Internet la le estamos sosteniendo de nuestros bolsillos y de los bolsillos de los estudiantes, porque ni las universidades ni el gobierno han dado ningún tipo de reconocimiento por los gastos en conectividad. Y sin embargo nos han ofrecido créditos, que hay que decir que muchos docentes también excedieron esos créditos, para renovar este sus equipos, Eh, informáticos, sus computadoras. Sí, lo cierto Esto es que es un... sigue sigue siendo a pagar por el por, por el propio usuario, por el propio docente o la docente. Sí, eh, el propio salario que viene perdiendo 20 puntos con la inflación. Tal cual, es tal, en, en cómodas <risa> cuotas también, Claudia. La verdad es, es que llama es. mucho la atención de un gobierno que se dice nacional y popular este y que desde el principio parecía que dara deber en el sector de del Ministerio de Educación, este ya cuando la vimos a partir a Puigros, algo se venía confirmando de lo que nos venís contando sí. sin nombrarlo al Ministro Trota. Bueno, Exacto. se viene entonces una repetición, otros 48 horas de paro sin presencia ni, ni presenciales ni virtuales, ninguna actividad docente, Claudia, ¿no? Ninguna actividad docente los días jueves y viernes. Muy bien. Y quiero alertar, quiero advertir, y quiero dar la primicia en todo caso porque estuve antes en un programa de televisión y no lo he mencionado, lo voy a mencionar aquí. Por estas horas estarían reunidos funcionarios de la, de, de la Secretaría de Política con referentes de las otras federaciones tratando de armar una paritaria de hoy para mañana en el mejor de los casos, para tratar de cerrar un acuerdo paritario. Quiero decir, con nada histórica ni ha sido invitada a ninguna de estas reuniones técnicas, ni ha sido informada de si hay o no reunión paritaria mañana, que en todo caso deberían ser convocadas con mayor antelación, no se pueden convocar de un, un minuto para el otro. De un día Más luego. allá de que no haya que tomar ningún avión, pero la gente tiene compromisos también y no puede meterse en un Zoom cuando se le ocurre al ministro Trota. este Hasta el momento no hemos sido convocados. Hemos preguntado, no se nos ha respondido. Nadie dice, nadie confirma, pero sí hay este serios rumores de que estarían tramando una nueva reunión sin conado histórica eh, para las próximas horas. Como la semana vale, pasada, esto, en, en la previa del paro. Eh, podría llegar a ser. A mí me dijeron, a nosotros nos dijeron mañana. Pero si lo hacen este es para seguir denunciándolos. Y, y además, para profundizar las medidas de fuerza, la verdad es que no sé lo que persiguen, mejor dicho, sí sé lo que persiguen, persiguen firmar sin nada histórica, este privándonos de nuestro derecho constitucional en la negociación colectiva y a poder representar en paritarias a nuestros afiliados no Esto va a causar gran malestar y también va a causar gran decepción, porque muchos de nuestros compañeros y compañeras este hemos. Eh, dicho basta al gobierno neoliberal de Macri eh, y hemos confiado en el gobierno eh, actual, ¿no? Y si dijéramos que lo que nos sacan a nosotros se lo están dando los sectores más desposeídos y lo pautaran con nosotros, podría haber incluso algún margen de tolerancia. Pero está visto que ni los jubilados ni los más pobres este, se están beneficiando con estas políticas, ni los trabajadores y trabajadoras de la salud que también están con medidas de fuerza y reclamando mejores condiciones de trabajo. Entonces hay un problema con el rumbo, se llama fondo monetario, ahora parecería que van a tratar de suspender un poco más los pagos, pero a la pandemia le tenemos que sumar también este esta... Eh, esta gran, este gran virus, digamos, no no lo quiero poner en términos de virus. El deterioro, sí. Esta gran, este gran lastre que nos han dejado, que es la deuda con el Fondo Monetario. Tal cual. Así que esperamos que se cambie de rumbo, que se puedan tocar intereses de quienes han acumulado fortunas durante el gobierno pasado y lo siguen haciendo en este, porque hay que decir que hay empresarios que son muy mezquinos y no se sensibilizan con nada, Pero a ver, nosotros ya perdimos mucho y no queremos seguir perdiendo, es así. Definitivamente y sobre todo frente al fenómeno que mencionaste a la pasada Claudia, lo de la inflación, no hay ningún sector de trabajadores y trabajadoras que no se ha afectado y también el sector pasivo, los más necesitados, este sobre todo porque hay que poner morfin en la mesa y cuesta un dineral armar un, una comida. Sí. Bueno, si algo no Cada les quitan, eh, Claudia, es la posibilidad del de de, derecho a reclamo y la posibilidad de realizar paro, lo vamos a estar reflejando seguramente en Radio Carmes. Te estamos muy agradecidas, Claudia, no sé si te queda algo más, eh, pero desde ya muchas gracias. No, Tenés el, el esto, micrófono a disposición. No, simplemente esto, decir que si algo no nos quitan es el derecho a la protesta, yo te digo que intentan cercenar nuestro derecho a la protesta. Porque si convocan a una reunión paritaria para discutir ni más ni menos que los salarios de 190.000 docentes y nos están excluyendo porque estamos de paro, es una forma de intentar cercenar nuestro derecho a huelga. Eso es mala fe, es mala fe negocial y es autoritarismo y es violencia institucional, hay que decirlo con todas las letras y podría poner más calificativo, pero qué violencia, es violencia esto. Tampoco Así se entiende, bueno, Claudia, es? Es, es muy político porque tampoco se entiende cómo el gobierno se permite este si se quiere perder por ahora este una alianza estratégica como puede ser el eh, uno una representación gremial de los docentes universitarios en un momento en el que cualquier fortaleza política le permite para petarse mejor para pelear cualquiera de las que hay que de las batallas que hay que dar no es cierto así es así es esperemos que cambie este rumbo y esperemos que cambien esos funcionarios mediocres porque no quiero generalizar insisto este en el gobierno hay muchísimos funcionarios en muchísimas áreas que están dando todo de sí para combatir la pandemia y tratando de mejorar la situación de los trabajadores. Lo puedo poner en el CONICET, incluso no, en otros ministerios, en otras áreas, propio desarrollo social, con toda la falta de respuesta que hay, por la cantidad de pobres que aumenta cada día más, pero sin embargo hay funcionarios que al menos todos los días tiran ideas y tratan de ver cómo hacen para aumentar y para mejorar. Eh, estos no, estos no. Estos, la verdad, es que son una gran decepción. Habría que habría que mirar para otro lado, me parece. Muy bien. Así que, bueno, les agradezco mucho. ¿eh? Gracias a vos, Claudia, y siempre bienvenida a los tu voz y tu mirada. Gracias. Que tengan una bueno, tarde. Bueno, muchas gracias, compañera. Hasta luego. Claudia Baigorria, secretaria adjunta de la Conado Historia.